Bueno, estamos aquí con Yaya, en especial caláfrica en Dignidad Rebelde, Dialogue Insurgente, y bueno, él también es miembro de, socio de la cooperativa caláfrica Moving. Yaya, quiero hacerte unas preguntas, hasta que tú también eres artista, eh, dentro del afrocentrismo, cultura y arte insurgente en el MACMA, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué programa, para con la educación y el arte, entendiendo el impacto internacional que ejerce este museo, ofrecen, ofrecemos desde la perspectiva afro? ¿Lo que ofrece? si sí, desde la perspectiva afro. Que, cuál es el programa un poco que, que se pretende de cara de cara al museo, ¿no? Lo que lo que ofrecemos a cara del museo o lo que sí, lo que ofrecemos de cara al museo, de cara a la, a la gente como, como cooperativa, ¿no? Como el, el, el espacio de arte y cultura. Eh, de arte y cultura como este de cultura, primero como cultura lo que tenemos como este como es una cultura que no es ninguna cultura falsificada, primero como cultura que tenemos, este es primero. Eh, segunda también como lo que dice como a cara de este eh, eh, eh, Calafrican como lo que hemos eh, formado, este no es una cosa para solamente del Eh, del pelo o del, eh, del continente, ¿sabes? Esta es una cosa que omos formando para social socialmente para todo el mundo, para todo el mundo como eh unidos trabajamos para hacer un mundo mejor. ¿Me sí. Okay, este para hacer un mundo mejor, este no es para color o otra cosa también como dignidad de la gente, como esta gente también no significa que solamente como africano o otra cosa, pero porque como hemos uh, uh, uh, uh, uh, sido como este cosas toqué Eh, Los africanos lo que sufrimos también, otros también no sufren tanto como eh, sufren nosotros, ¿sabes? El sufrimiento también no culpa de nosotros, no, no hemos hecho nada de nadie, como ¿sabes? Como esta culpa, como estamos eh, pagando una cosa que no hemos hecho. Claro, quiere decir que vais a, a expresar mediante el arte, la escultura, las proyecciones y demás estas experiencias, esta identidad, esta, esta visión, posición en posición de como el cultura y el arte como todo es que como está incluido, como eh, cosas que estamos uh, haciendo como hay cosas eh, eh, muchas cosas eh, diferentes, como cultura es una cosa eh, fundamental como que está ahí dentro como en ahora como, muchas cosas como hasta, hasta vale vale hasta gracias, gracias. Okay. Bueno, seguimos en el MACBA desde Radio 77 contra Banda FM. Hoy el estudio de 2 se ha trasladado al Museo de Arte Contemporáneo. Y estamos con Yaja. Buenas tardes, Yaja. Sí, buenas tardes. Eh, esto en es MACBA nos ha ofrecido para ayudarnos a través de Nuria Duel y eh, con contacto de Carabal Verano, para que, porque ya que hemos buscado mucho Apoyo no hemos encontrado, a nivel administrativo no hemos encontrado y Nuria en nos ha aquí para demostrar lo que sabemos del arte y de la cultura y de muchas cosas. Y de trabajo como de personas que somos, como humanos, y merecemos tener una cooperativa y una organización para ayudar a nuestra congénero, porque vengan sin nada, manos vacías, y cuando llegan aquí tampoco no tienen dónde ir, ni qué trabajar, no saben, ¿sabes? Eh, no tiene apoyo, digamos, están deambulando, algunos al final acaban hospitales un hospital psiquiátrico, ¿sabes? Es una cosa que nos duele y queremos frenar estas cosas, y por eso. De un modo también lo estáis expresando mediante del arte, o sea, no solo en sí la obra es la, el contrato del servicio de la cooperativa Calafrica Boobin, sino también exponer un poco en forma de obra no que, que todo este sufrimiento y toda la trama está sucediendo, ¿no? Sí, eso es un paso, un paso para legalizar nuestra autopostrea, ya que, que necesitamos un contrato legal a nivel legal, eh, para que pueden facilitar las cosas sino, eh, por eso en Bagda eh, nos han curado mucho para hacer esto y, y dentro de la cooperativa Calafrica Múvil eh, ¿en qué te has comprometido? ¿en cuál es la tarea que, que desempeñas? Y, bueno, a mí me ha ofrecido ser presidente, pero como no tengo mis papeles aquí, yo los remoso y ahora estoy en el grupo de consejo ¿no? el consejo actor y Sí. Vale. Eh, bueno, eh sabe que va a haber una manifestación del día 15J, 15 de j aquí en Trujillo, o el tema de los ríos y bueno, en todo este espacio de diálogo urgente me gustaría saber cuál es cuál es la la intervención, la intervención que Carapuca va a hacer ¿De, de qué manifestación, De la manifestación de 15 j por los que por los, eh, los de de Celta y por la gente de, de, que está sufriendo los ríos. Esta, esta violación de los derechos humanos en estos puntos internamente Sí, no sabía, pero todo lo que liga con, con el África y el africanismo estamos adelante, estamos dispostos, sin condición ninguna vale. Muchas gracias, Jaja, y un placer, ¿vale? Sí. Bueno, estamos con Moe Rasta de Moe Zion Zombies Y la gente también de Mozaion, como también está aquí Sandro. Llama, llama. Ok, Mo. Magba. Queremos saber cuál es tu intervención de hoy aquí. ¿Por qué estamos en el Magba? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que hay muchas copas de vino para dar la bienvenida. Y bueno, ya sabéis, ya comentaré más cosas. Es se puede inaugurar y hasta ya tiene forma la cooperativa. Por fin. Ajá. Ya es no, una semilla que ya está germinando está brotando, va uh -huh. a ser muy grande eh, ah, sí. Mo Gasta, que es también músico aparte de activista que, ¿Cómo vas a expresar dentro de, de este marco, de un acto urgente, el arte? no ¿Cuál es tu próximo movimiento musical? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el próximo...? Bueno, yo creo que el movimiento es siempre intrigar adelante y Ya sabéis, Hip Hop is my life. Yeah, yeah I am one giant soldiers, you know? ¿Quieres cantarte una capela unas líneas aquí en... ...para oh, oh. dedicar aquí dentro? Estamos yeah. en el, el MAPPA. El hipster. Podemos rapear lo que tú quieras. Yeah. <risa> bueno, yo digo, hermano, dame la mano. Y yo te digo lo que pienso. No te miento, si te miento, lo siento, lamento. En el momento que yo te miento, oh. que me lleve el fruto. Oh. Cuando no puedo mirar el celo, sentirme solo, pero, pero, Dios siempre está a mi lado Mirando como yo lo hago, mirando como yo hago, como no lo hago, como no lo hago, estoy hablando yeah. cosa... Seguimos, seguimos, yo bueno, solo si... no te quiero decir, okay. no hay educación, no hay recursos, no hay derechos Hay pisos vacíos, hay personas buscando techo. Fecho. Muchas racistas, clasistas, son un hecho. We're like lions, ensayos, siempre sacando techo Como un cerro a la izquierda, valoro la derecha. Si no lo hacemos nosotros, tiene quien cojones, Mi nos echa. El cinturón aprieta, el camino se estrecha. Al desalojo de políticos, podríamos poner fecha. Yeah. ¿Queréis saludar a alguien antes de que nos despedamos? están poniendo música y... Saludamos a toda la gente, a todos los soldiers que están en la calle reciclando y buscando una vida paralela al puto sistema capitalista que nos está oprimiendo. Enojada a los putos capitalistas y a los putos gobiernos. Le llaman muchas gracias. Bueno, y ahora en gobierno y política, tenemos aquí a Dana estudiante. Bueno, estamos con Bartomeo Fran. Bartomeo Marí. Bartomeo Marí, perdón. MACBA, Museo Contemporáneo de Barcelona y bueno, encantado un placer estar contigo, gracias, buenas tardes bueno, quería hacer una, una pregunta, una cuestión, ¿no? ¿qué está pasando con Caláfrica? Esto es todo un estreno ¿qué está, eh, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿por qué estamos aquí en el MACBA? ¿qué lo que está ocurriendo aquí hoy? ¿usted puede explicárnoslo? Eh, Caláfrica forma parte de uh, un proyecto de la artista Núria Güell que eh, es un artista de aquí de Barcelona que hemos invitado en la exposición que se inaugura hoy por eso tenemos tanto ruido de toda la gente que ha venido y que está celebrando esta inauguración eh, la exposición se llama La realidad invocable y presenta trabajo de 11 artistas eh, contemporáneos de contextos muy diferentes Nuria eh, Güell ha iniciado este proyecto que consiste en crear una cooperativa que dará empleo a un número de y africanas que están en uh, Barcelona en uh, condiciones eh, precarias y sin papeles para uh, permitirles también a través de, de esos trabajos uh, precisamente obtener uh, los documentos que les permitan recibir y trabajar en, uh, digamos, legalmente. ¿Todo en acción afirmativa? Es una declaración además muy importante. Uh, Importante que significa cómo el arte contemporáneo también se implica en eh, la realidad que vivimos todos, pero realidad que, transmitida por medios de comunicación de diferentes tipos, pues a veces no llegamos a percibir en, sus, uh, en todas sus características. Eh, creo que es una iniciativa también que nos hace pensar sobre el papel de las instituciones, Las instituciones públicas, de las instituciones culturales, con relación a, a todos esos ámbitos de la vida en, que compartimos, pero que a veces no somos eh, plenamente conscientes. En este espacio de diálogo es urgente, nos atrevemos a, a hablar un poco de lo, de lo que tiene que ver referente a esta este, este hoyo en el que cae la institución cuando no está dando paso a que pueda haber un proceso y justamente de integración, ¿no?, puro y duro como, como cooperativa integral está haciendo con esta institución. Estamos en enfrente de Jast Gabal, que dice, otras cartografías del RIF. En nuestro anterior programa estuvimos hablando acerca de la guerra del RIF. Eh, ¿Puede darnos una visión política o una visión un poco crítica de lo que está sucediendo con los militares marroquíes en las costas de bueno, en Melilla y deportando a inmigrantes? Creo que lo que está pasando con los militares marroquíes eh, está conectado con lo que está pasando también con las fuerzas de seguridad españolas y las medidas que se han tomado eh, y que se están tomando con relación a, los a las numerosas personas que intentan cruzar eh, esta frontera. Es eh, un episodio muy problemático desde el punto de vista humano y desde el punto de vista legal. Eh, espero que el, eh, eh, desde el punto de vista también de cómo el Estado se comporta con, con, eh, con esta realidad pues haya una, eh, una solución eh, que supongo que, que debe ser más integral no solo una, una solución o eh, un tratamiento del, del aquí y ahora sino del porqué y del, eh, y del futuro también lamentable lo que estamos viendo y, y lo que está pasando en, en ese contexto, además de que uh, probablemente sea también ilegal totalmente. Bueno, muchas gracias por participar en este teléfono urgente en Tindera Rebel Estás invitado a pasar por el programa de Estudios Contrabanda FM y, y es un placer Igualmente, sí. por lo tanto gracias a ti o sea, sí. Oye, encantado, me escribes y... Y estamos con... Doctor Kera Vandrein, presidente de la Federación Paraficanista de España, presidente también de la Federación Paraficanista de y seguimos en el estudio MACBA. Esto acaba de comenzar, aunque está al lugar, cierre eh, de hoy. Nos encontramos aquí en... Kera Valdrein, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Es que es un placer para nosotros, tener aquí con nosotros en este diálogo insulgente, dentro Y, bueno, las preguntas que quiero preguntarles es, ¿qué está pasando con CAR África? Esto es un paso muy grande Pico. en toda la vida. ¿Qué Pico está Pico. Pico. Uh, De hecho, tiene razón, lo acabamos de hacer. No solamente un paso, sino un salto. Y es un salto uh, cualitativo, en lo cual propulsa la comunidad negra, la comunidad africana que vive dentro del Estado español en general y en particular en nuestro país aquí en Cataluña. Pero quería aclarar una cosa, a nivel nacional está nuestro queridísimo hermano, que está muy habilitado, que es presidente, representante de toda la comunidad negra en España, que es Aguín Foubert, una persona que está a la altura que requiere nuestra comunidad como líder eh, actual de una manera permanente que la comunidad negra entre todos en el decidido de, de, de con su equipo. Van otros excelentísimos señores como el caso del eh, señor Luis Alberto Alarcón, que es eh, Mola y Tófilo. Sí, eh, también también. el presidente del Parlamento, que eh, es el, de es el, el, de, el, que el de, señor Bonchales. Sí. Tenemos también bien, uh, uh, a un sí. montón de personalidades y también disfrutáis como miembros y miembros de esa gente, está... que ¿Qué? han contribuido está... de hecho está... para que es nosotros que... es no estemos protegidos al mismo pie de cualquier otro ser humano eh, que está... en Entonces, lo que hacemos es una celebración que estamos haciendo hoy, por conseguir sin precedentes, eh, lo que siempre hemos aspirado, en las bases legales, para que nuestra gente se pueda autocontratar y emplear a su propia gente, su propia comunidad y por descontado, contando con la gente de aquí, un progreso mutuo. Por ello bueno, el MACMA, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Porque el MACMA es eh, un contemporáneo de Barcelona. Exactamente, Barcelona es una ciudad muy avanzada, pues la sociedad catalana está ni al día del grupo que es la su propia posición para el resto del mundo eh, están muy sensibles eh, con lo que está pasando dentro del mundo. Eh, nos han demostrado permitiéndonos eh, que tengamos representación en el Museo Contemporáneo de su país para exaltar y descusar de nuestras aspiraciones. Yo soy la doctora Nuestro Guzmán. O sea, anteriormente estábamos hablando con, con el compañero de, bueno, el de, de, de este museo contemporáneo y hemos estado hablando acerca de la descolonización de las instituciones. ¿no? y creemos que dentro de este biólogo surgiente tenga algo relevante que decir porque esto puede significar un acto de reparación una acta de afirmación Sí, institucionalmente no hemos tenido respuesta pero de manera cultural, artística, claro, sin sí, que esta sociedad nos están demostrando que están a la altura de lo que nosotros estamos refiriendo. Ahora, la única parte que falla y que queda es la parte institucional, constitucional, que deben también doblegarse y estar a la altura para con su propia historia. Ellos tienen una obligación, una obligación es honrar las circunstancias propia historia, su propia memoria histórica, para con ellos y para con el la humanidad. Y entre ahí nosotros estamos, esta institución lo ha, ha entendido, por todo para que nosotros pudiéramos aprender. Nosotros dignificamos, alabamos, agradecemos a los representantes de la institución de Mabba, que ha sido desde el momento que a eh, esta gente habría que darle sí. un espacio de humor chambrío, y al cambio de humor, Es un espacio de homologación de actividades, sin duda, también es un espacio de arte. Y decimos, afrocentrismo, arte contemporáneo e insurgente dentro del museo ilusión. De cara a la educación del arte contemporáneo, eh, ¿cómo, cómo, cómo piensas expresar eso? dentro de estos espacios urgentes, o sea, te quiero la ¿no? cooperativa Caráfrica Moodle eh, va a, a participar en un espacio de arte? Eh, a, a, a, a, ¿A la historia? ¿A la de los proyectos? ¿Cuál el programa? Sí, el, el, el, arte, el arte es diversa, nadie la puede comprobar, nadie puede decir, eso eh, es lo es, arte es nuestro, no arte. Nosotros, Acabamos de demostrar que solamente sin hablar, somos lartos, en representación viva, en representación andante, que tiene su expresión, se está andando. Nosotros somos el larto. A pesar de todo lo que llevamos sobre nuestra espalda, no, no, no tambaleamos, no destruimos. No, no contribuimos negativamente. La misma cuestión no. que la misma responde, porque la verdad la pregunta, ¿no? A la cuestión. Bueno, es una cooperativa integral, decimos, ¿no? Dentro de la cooperativa integral, de la red de cooperativas integrales y charchas de la península, donde vemos que hay diferentes cooperativas. Existen cooperativas de salud, de educación libre, de medios, cooperativas de... Y, y alimentación, ¿no? chachas de alimentación, de habitación, de transporte, como la cooperativa interna de Calafica Moodle empieza a adherirse a Lo que Calafica trae aquí no Lo único que tiene de diferente es establecer puentes, ¿eh? hacer de una manera que el llamado Tercer Mundo puede llegar a a la altura de este primer mundo. Estamos, ¿De qué modo, a través de la industria, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a, a través del aprendizaje, de cómo está establecido el mundo de la, de la colectivización? Y entonces nosotros lo que queremos, eh, los que tienen estas ideas constructoras brillantes, arquitectos del futuro del tiempo actual que también es así no solamente estén a la disposición de un, un sector militar sino, sino de una manera global, globalizada donde pueden ser un acero y los artistas, estos agentes son incolores son neodores Son gente, son de la igualdad. Quiero decir que aquí van a poder llevar artistas a todos y luego del mundo del de apocentrismo que puedan poner al servicio. Como, Efectivamente, si somos todos iguales ya no hay distinción ni por el hecho de que a un tribu eh, con tantos compañeros. A mi salud, el contenido de cada persona. Si persona es, es así o es amarilla en nosotros, no es igual. Entonces en no en lo importante es el, el, el de los derechos humanos y la prioridad de todo ello es que nosotros podamos sí. sí. hacer algo al ¿no? Sí, sí, sí. eh, Antes yo estaba preguntando a nuestro director de la verdad el gris, en un de una sala donde tenía otras claro. cartografías del no gris, lo hemos dicho, en el programa de radio. Sí, como no está listo acá, y, común, pues, y ahora aquí estamos hablando acerca de la memoria de la guerra del de la guerra del de río, de... ¿no? de ya, ya que el gobierno de Marruecos, de, de respeto, entra y en, en, en, en, en porta la captura a los de forma Nosotros, ah, ah, que debe adaptarse bien y garantizar. Eh, debemos como usted lo caro un representante. Los jefes como estos tecnistas rechazan que quieren que la que la, ya han conseguido. Que que significa? Que no aceptamos que los bienes institucionalicen y que protegen legalizar los derechos una de la persona de circular libremente, de sentirse protegido, se, este, este derecho se, se encuentra secuestrado en sus manos. No podemos permitirlo esto, porque en nuestras casas no hemos construido barrera a nadie, incluso a sabiendo de que los que vienen, vienen a expoliarnos y quitarnos la riqueza que nosotros tenemos. Así que, en el, los tiempos que fueron, no le permitimos a Europa no construir un semejante muro. Y de la Unión Europea, sí. que se quiera carácter universal. Y, y, ah, y que este tema se me no hay uh, nada que, que existar, de que ellos la matanza de unos que solamente hacen registrar bueno. la mejoría de me su propia, de su propia condición, que es de los sí. fundamental humanos. Si queremos violar los derechos sí. fundamental humanos, le digan a los humanos de que esta es práctica que ellos llevan, a pesar de que han firmado el contrato. Se ve perfectamente que ayer la foja, eh, bueno, eh, la Federación Paráfrica de Madrid, en compañía de ahí en fue una intervenida del Ministro del Interior, Fernando J. Pérez, por el caso del Espíritu de Ceuta, eh, también fue más favorable la, la, la el tema de Paráfrica. Es sensacional y hasta mañana han estado hablando acerca del tema de los tíos. Sabemos que hay una manifestación entre J, el junio, contra no, la gente de los internamientos que quieren los abonir. Y nos ayudamos a una decisión de la marcha y después de la intervención. Como le dije siempre, nuestro líder es una persona muy bien formada en lo cual a nivel estatal sabe perfectamente dónde nuestra comunidad le necesita. siempre, siempre, no siempre, como lo he conocido, siempre, él ¿Sí? ¿Es no, no tiene límites. Mi límites pueblo es acceder hacia nosotros, nos, of, Liz, yo, nos hagamos oír una tendencia perfectamente. tengo plena confianza en su haber y ya estoy de los primeros que lo van a apoyar para que se lleva a cabo Más allá de esto, es más que la magia que, que, que, que él está emprendiendo es una lucha, que meble, es una lucha que es noble, una lucha para hacer entender cómo, ¿no? a la sociedad ¿no? de, ¿no? de, que que hay, que de que misma persona que vive en aquí. Centro que la gente de fuera a los hijos españoles por el mero hecho de las cosas que están practicando con la gente que les vienen a visitar. Nosotros no queremos un mundo con las diversidades, queremos un mundo con, con una diversidad real que está respetada y que se encuentra en contra, su ¿Sabe? Eso es lo que nosotros queremos. Y así están estos divinitos guiando eh, eh, eh, a ver, para que les escuchen. Eh, y manifestación hasta el día que la gente que de que tienen que tomar conciencia en ¿Sí? para poder incidir en la política que de, emana de, de, de desde el Ejecutivo que han votado Es un placer que, que, que, que tenga que haber de economía alternativa que tenga que haber participación por parte del de, de, de ámbito académico también por parte de las instituciones ¿no? de, de toda clase que tenga que haber una participación Bueno, es, es, es un placer para nosotros, esperaba poder tener con este diólogo suficiente en realidad, nos pues, gustaría que alguna ir a visitar estudio de de SP, el, el, FM, el estudio de Contrabanda en Contrabanda de FM, el de Contrabanda y compañía también de Berja, que está en, en la cabina con un poco los tips, bienvenido y bueno, eh, si quieres te dará el comentario de las de las semanas. Para mí será un honor asistir a vuestro estudio ahí, porque sé que sois intondicionados y estáis haciendo todo eso en poder la justicia. Queremos ayudar a creo que vamos estaremos ja, en la justicia en cualquier lugar que se necesita. Así. De alguna manera, manera se sí. si interesara contactar con la cooperativa, parte, ¿no? sí. aunque sea como hobby o para saturar, la cosa así. de la cámara. Pero es tipo el como bueno, el tipo que bueno, pues es el Pero quiere que ahí con bueno Gracias. Claro, siempre hay que sí. hacer.